Para el blog Registro Civil Apuntes les saluda Jorge Fernando Martínez desde Tegucigalpa, Honduras. Este día queremos conversar con ustedes acerca del registrador civil o el oficial civil según la denominación que le den en los países en América Latina. El registrador civil... Es la piedra angular del sistema del registro civil. Generalmente hacemos un montón de, de reflexiones en torno a la modernización de las oficinas, eh, Toda la plataforma jurídica, legal, técnica, es importante. Pero la figura que operativamente da vida y genera todo el proceso... Integral de información del sistema registral es ese personaje, ese funcionario el registrador civil municipal de cada oficina local en el ámbito municipal o en las oficinas auxiliares genera, fluye toda la información registral todos los días nace un niño y se inscribe Todos los días fallece un ciudadano, una persona, un, un niño, una joven. Todos los días o todas las semanas o periódicamente contraen matrimonio las parejas. Se formalizan las uniones de hecho o la unión libre. Se divorcian. Otros ciudadanos de origen extranjero optan por la naturalización, por la ciudadanía del país donde residen. Bueno, toda una dinámica de información ...que es permanente. Todos los días los ciudadanos solicitan su tarjeta de identidad... ...o su documento de identificación. En esa dinámica, en el sistema del registro civil... ...el registrador civil es la fuente o receptor de información. A través de él se hacen las inscripciones, las comunicaciones... Y por ende, la remisión por vía electrónica o documental de toda la información relativa a los hechos y actos del Estado Civil. ¿Quién puede poner en duda entonces que el registrador civil es la piedra angular del sistema registral? En América Latina, los funcionarios del registro civil, y en especial los registradores civiles, han estado en una situación precaria en lo relativo a su carrera administrativa, inestabilidad laboral, baja remuneración de salarios, injerencia o politización en la designación de los cargos, de un cargo tan hermoso y tan delicado como lo es el del registrador civil o el oficial civil. Cada día más organizaciones o instituciones del registro civil están consolidando sus procesos y capacitando de manera integral a los registradores civiles y garantizándoles estabilidad. La labor del registrador civil es muy importante para el éxito y para la consolidación institucional. de los sistemas del registro civil en América Latina. El Registrador Civil Municipal, la piedra angular del sistema del registro civil. Para el blog Registro Civil Apuntes, les saluda Jorge Fernando Martínez Gabo Uriel, desde Tegucigalpa, Honduras.